A veces esta expresión porcentual invisibiliza que se trata de 26 millones de argentinos en las pobreza, de los cuales 7 millones no pueden alimentarse adecuadamente en el país que produce 10 veces más alimentos de la población que tiene. Una cuestión importante es darse cuenta que esta debacle comienza con la devaluación que provoca Ley del 118% y que provoca esta tremenda inflación del 25,5% en el mes de diciembre. Y esto hay que decir claramente, ¿no es cierto?, esto se debe justamente que la Argentina tiene una economía dependiente que lleva justamente que buena parte de su proceso productivo dependa de los insumos importados. Insumos que en un 90% ¿eh? se comercializan con el dólar oficial. No es cierto lo que dice Milei. que... Eh, Es, no hay devaluación porque el dólar blue ya estaba alto. Es muy escasa la parte digamos, de las importaciones que se realizan con el dólar blue. Entonces, esto es casi una cuestión mecánica. Le ocurrió exactamente lo mismo a Massa cuando hizo una devaluación menor del 20% y que también llevó justamente a un aumento de la inflación. En definitiva, el gobierno todavía no consigue tener en términos anuales la misma inflación que el gobierno anterior. En los últimos 12 meses la inflación fue del 193% y en los anteriores, eh, 12 meses anteriores, 143%. Esto provocó digamos, un desequilibrio muy grande. Hay una gran digamos, traslación de ingresos de los sectores que pueden manipular digamos los precios, los sectores concentrados y todos aquellos que somos simplemente tomadores de precios. Y voy a dar algunos ejemplos porque creo que hay que empezar a hablar de estos ejemplos. ¿Quiénes son estos sectores que pueden manipular, digamos, los precios y que son los que han absorbido buena parte del Producto Bruto? Bueno, empresas como Molinos, la Serenísima, la Anónima, Arco, el la Sociedad Comercial de Plata, todos los bancos, One never Procter, eh, Personal, claro, eh, las prepagas por mencionar las más representativas, y cuáles son los que perdieron, y bueno, fundamentalmente las pymes, cuyos costos aumentan más que los precios a los que pueden vender sus productos y servicios, a los que se le suma la caída de sus ventas físicas, y además, por, y fundamentalmente, los trabajadores y los jubilados. Es decir que esta, digamos, esta experiencia de Miley ha provocado justamente... ¿eh? una tremenda regresión dentro de la sociedad, como dije yo recién, aumentando la pobreza y la indigencia. En un país que si uno mira cuáles son los recursos, la pobreza y la indigencia no tienen razón de ser. Sin lugar a dudas, digamos, esta destru destrucción de la economía es costosísima porque la desaparición de empresas después necesita años para volver realmente a generarla Y bueno, estas empresas que se generarán en el futuro volverán, ¿no es cierto?, a generar trabajo y volverán, digamos, a ser parte de un proceso, digamos, virtuoso de generación de empleo, de disminución de la, de la pobreza y de la indigencia, como hemos vivido en otros momentos. Esto yo quiero recalcarlo. Nosotros, con otro tipo de política, fundamentalmente la basada en las políticas de la CEPAL, hemos logrado este, momentos de desarrollo económico y social. Eh, parece por ahí que nos hemos olvidado de esas políticas que han permitido justamente la generación del empleo y que tuviéramos los salarios más altos de América Latina. Es decir, realmente, digamos, el balance de este primer año de mi ley desde un punto estrictamente económico, no ideológico, sino viendo el funcionamiento de la economía real, es desastroso.